asistimos a una ceremonia de graduación, escuchamos un lema especial para conmemorar a los que están siendo reconocidos. Lo mismo sucede en la inauguración de un presidente o funcionario gubernamental. En las olimpiadas, se les honra a los que reciben una medalla con el himno nacional de su país. En nuestro estudio bíblico de hoy en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah nos hablará de cómo podemos celebrar a Dios en nuestras oraciones. Sea usted un cristiano o un guerrero de oración experimentado, nuestro mensaje de hoy descifrará su vida de oración. Y ahora presentamos a nuestro pastor de momento decisivo, el Dr. David Germaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más en cuanto al mensaje de hoy en la serie. Oración, la gran aventura. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Continuaremos nuestra discusión del Padre Nuestro. Hemos titulado a esta serie Oración, la gran aventura. Después de que pasé un tiempo de enfermedad grave, escribí un libro en inglés titulado Oración, la gran aventura. Y esta serie nació de ese libro. Es una forma de describir cómo desarrollar una relación más íntima con Dios y la aventura que nos espera al hacerlo. La oración No es tratar de superar la desgana de Dios de ayudarnos. La oración es participar en la disponibilidad y el deseo de Dios de ayudarnos. Y este pensamiento en sí es un concepto totalmente nuevo para muchos hijos de Dios. Demos comienzo ahora a nuestra lección titulada, Santificado sea tu nombre.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 Amén. El autor contemporáneo, Donald McCallow, describe una experiencia que él y su esposa tuvieron cuando fueron invitados a oír al gran tenor Luciano Pavarotti. Se les había dicho que la función a la que los habían invitado tal vez sería la última del cantante en la costa oeste de los Estados Unidos y que alguien había pagado un precio exorbitante para que ellos pudieran asistir al concierto. Al reflexionar sobre el asunto... McCallow dijo: El concierto sobrepasó nuestras expectativas. Nos quedamos boquiabiertos por la música del maestro. Aria tras aria, Pavarotti demostró impresionante talento, talento que indudablemente le separaba de los miles que habían acudido a oírle. Pero esa singularidad se reflejaba en su gran generosidad. Esa singularidad se veía en la manera en que se entregaba con tanta gracia a lo que hacía. No retuvo nada. Cada nota que cantaba estaba llena de pasión ilimitada y gloriosa belleza. Nosotros tuvimos que responder, nos pusimos de pie y le aplaudimos, una y otra vez, y no dejamos de hacerlo por largo rato. Oleada tras oleada de aplausos de agradecimiento se enviaron al escenario, pidiéndole que repitiera un canto tras otro. En medio de esta intensa expresión de gratitud, cuando mis manos empezaban a dolerme de tanto aplaudir, pensé que todo eso era profundamente satisfactorio. Un momento de profunda alegría. Sentí apropiado ofrecer alabanza en respuesta a esa excelencia, y este sentido de conveniencia creó una congruencia en la que mi diminuto mundo, por lo menos por el momento, parecía perfectamente ordenado. De manera similar, la dádiva de la gracia de Dios en Jesucristo exige nuestra respuesta por fe. Esa respuesta es adoración. La palabra procede de un término que significa asignar valor. Eso es lo que debemos hacer cada vez que pensamos en lo que Dios ha hecho y en lo que Jesucristo ha dado. Debemos perdernos nosotros mismos en nuestra respuesta a Él en alabanza y adoración. Eso fue lo que nuestro Señor tenía en mente cuando enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Durante todo el culto en el templo, toda la música, el drama, nuestros pensamientos, se centran y se enfocan en este pensamiento, la importancia de alabanza y adoración en el inicio de nuestras oraciones. La Biblia nos dice que debemos entrar por las puertas de la presencia del Señor con alabanza y gratitud, que debemos entrar a su presencia con cantos. De las siete afirmaciones que se incluyen en el Padre Nuestro, parece como si esta, santificado sea tu nombre, fuera la que menos entendemos de todas y tal vez la que menos practicamos, para ser francos. ¿Qué significa santificar su nombre? Nos hace pensar de claustros amurallados, edificios cubiertos de enredaderas, hábitos, tal vez responsos distantes, templos mohosos y en penumbra, en los cuales hemos entrado algunas veces, y tal vez música fúnebre. Cuando alguien dice, santificado sea tu nombre, esos son los pensamientos que, por lo menos al principio, surgen en mi mente. Santificar procede de un vocablo griego, haguianzo. ¿Qué quiere decir ser santo? Otra forma de traducir la frase griega sería, Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Quiere decir santificar, apartar para rendir alabanza y adoración. Juan Calvino lo dice de esta manera, El que el nombre de Dios deba ser santificado, quiere decir que Dios debe tener el propio honor de que es digno. para que los hombres nunca piensen de Él ni hablen de Él sin la mayor veneración. Dios es nuestro Padre. Al usar estas palabras, no queremos decir que Dios tenga grados de santidad y que al acercarnos a Él y santificar su nombre, de alguna manera vayamos a elevar su dignidad. No podemos, con nuestras oraciones o nuestra adoración, elevar a Dios más alto de lo que ya está, porque Él se halla en el pináculo de la justicia, santidad y grandeza. Pero cuando nos acercamos a Él en oración, tal como Jesús les enseñó a sus discípulos y a través de ellos a nosotros, cuando nos acercamos a orar, al inicio de nuestra oración, en el mismo umbral de nuestra plegaria, antes de pedir nada, antes de llegar a la letanía de las peticiones que tenemos en el corazón, antes de la intercesión, cuando venimos a la presencia de Dios con este sentido de adoración y alabanza, entonces estamos diciendo sencillamente, Padre, Te damos lo que te corresponde por derecho. Reconocemos tu dignidad. Te atribuimos santidad. Glorificamos tu nombre. Eso es lo que quiere decir santificar el nombre. Cuando hablamos de santificar el nombre de alguien, en realidad no hablamos de las letras que forman el nombre. Por ejemplo, me llamo David. T-A-V-I-D. Esas letras Esas cinco letras en sí mismas no significan nada. Hay muchos Davides en el mundo. Si ustedes fueran a santificar mi nombre, no dirían el nombre David, que sí es un nombre. No, santificar el nombre de alguien es ir más allá del sustantivo, del nombre. Ir más allá del alfabeto, más allá de las letras para referirse a la persona que está detrás de ese nombre. Cuando Jesús instruyó a sus seguidores a orar, santificado sea tu nombre, no especificó cuál de los nombres de Dios debían honrar. Porque su intención era honrar a aquel que está detrás de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por supuesto, cuando leemos la Biblia, aprendemos acerca de Dios mediante sus nombres. El Dios, el Padre, es Adonai, es Yahvé, es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 Josué y Caleb recibieron honor por su fe. Por eso fue que ellos entraron a la tierra prometida. Cuando tenemos a un Dios tan asombroso como el que tenemos, ¿por qué querríamos limitarle? Y Él no quiere que le limitemos. Cuando comprendemos lo que Él está haciendo y avanzamos en esta aventura de la oración, Dios obra en nosotros de una forma maravillosa. Y es por eso que estoy tan emocionado con esta serie que estamos presentando. En esta serie hablo de mi experiencia espiritual más apasionada, lo cual es tratar de aprender cómo confiar en Dios y creer en Él por grandes cosas. Una de las grandes formas de repasar todas estas lecciones es por medio de grabaciones de estos mensajes que tenemos disponibles en discos compactos. Si desean uno de estos mensajes o toda la serie...